la zona cero Entramos en materia y en materia internacional además, eh, porque os vamos a ofrecer esta noche una suerte de pequeños estados y algunos dignos de ser ocupados, eh, o sea, que preparar las armas, esos sí, intelectuales, porque os vamos a, a desplegar el mapa ficticio más hermoso del mundo. Por ejemplo, aquí tengo el mapa de Callejo Land y hablo, tengo el honor de hablar con su presidente, eh, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches, mis queridos sudentitos. <risa> ¿Qué tal el, el país? Eh, bueno, bien pequeño, tristes, pero pequeño, está. ¿no? Tras la derrota ante el equipo de Andorra. Sí, sí, ahora tenemos menos miembros. Como dijo aquella corte de eunucos. Hola, mi querido Carlos Canales, buenas noches. Bien, bien, bien empezamos. Tú perteneces al país de, de Canalia, ¿no? Sí, Canalia, efectivamente, ahí justo entre Francia e Inglaterra Entre Francia e Inglaterra y... Eres el miembro Y bueno, vosotros tenéis además eh, Habéis declarado la guerra a Estados Unidos, ¿no? Eh, sí, de hecho Pero no os han hecho caso No, eso ¿sabes? es que forma parte de una película de un microestado Que bueno, es una especie de mezcla de Liechtenstein sí, sí. Y Andorra es una película, de años, yo creo que son los años 40 o 50 Ah, eso estuvo divertidísimo Y bueno, pues llega a la conclusión que, es que además viene muy bien como introducción Porque es el motivo del nacimiento de la mía por parte de los estados los que vamos a hablar de los estados inexistentes que tienen como tres grupos o categorías y uno de ellos sería este que es la, la, el, el negocio entonces bueno pues este pobre país vive, vive arruinado y entonces al gobierno no se le ocurre otra cosa que declarar la guerra a Estados Unidos porque si los americanos les, les vencen que es lo previsible les van a hacer un plan Marshall y les van a salir de su ruina económica claro el problema es si que ellos cogen todo todo enérgico si mandan su ejército de arqueros a medievales a Nueva York ...para hacer eh, efectiva la declaración de guerra... ...el problema es que mientras que están en Nueva York... ...se apoderan de un físico... ...que acaba de diseñar el arma de destrucción masiva total... ...y Estados Unidos se rinde... ...con lo cual ganan la guerra... ...y se les plantea el problema al revés... A ver, ¿qué, qué ...bueno hace, pues... ...¿qué hacer con tanto prisionero? <ríe> Exacto... Este, este, ...este... ...la el guión de esta película... ...pues en cierto modo... O pasaporte para Pimlico... ...la famosísima película... ...en la cual un barrio de Londres... ...se consideran descendientes del gran duque de Borgoña... ...y se declaran independientes... Eh, todos los motivos o todas las motivaciones que mueven a, a la existencia de, de países ficticios son cuestiones de índole económico. Sin embargo, es verdad, y yo creo que podemos empezar por aquí, que hay por lo menos tres tipos. Los países ficticios, pero que existen, o sea, es decir, que tienen una entidad ficticia, pero que hay un lugar, un lugar físico que se puede visitar o ver, Sería, por ejemplo, luego encontraremos el caso que es muy curioso, el Principado de Borga, eh, que aunque no existen y no, no es una entidad reconocida internacionalmente, sí hay un lugar donde tú puedes ir. Luego, el segundo grupo serían aquellos que eh, meramente son eh, existencias fantasmagóricas, aunque hacen referencia a un lugar físico real que no necesariamente tiene que ser un estado en sentido tradicional, sería el caso de Sealand, por ejemplo. Y luego el tercero serían aquellos territorios que ni siquiera tienen espacio yo, físico-geográfico, uh -huh. es decir, que son meras entidades o lucrobraciones que, bueno, de lo que viven es, bueno, pues de un negocio, pues cada día más bollante y lucrativo. ¿Y la nómina es abundante, Jesús? Uf, ¿y en crecimiento? Eh, sí, sí, sí, hay muchísimos, porque sobre todo ahora ya con el interés eh, y el fervor de Internet, pues se crean muchos estados cibernéticos, entonces la mayoría no tiene ningún tipo de territorio. Hay algunos que sí, algunos vamos a comentar, el caso de Silán es el más conocido, ¿no?, y entre otras cosas sí. porque a principios de, de enero de este año, del 2007, pues se ha puesto a la venta por 750 millones de euros, nada menos y nada más. Y, bueno, eh, lo que decía Carlos, es un silan existe. Y existe, claro, existe. por eso te digo que hay lugares que tienen su territorio, que existen, que quieren tener la pretensión de países, que no lo son, porque ser país o nación... Eh, hace falta otro tipo de requisitos, y por supuesto no están reconocidos a nivel internacional ninguno de ellos, casi ninguno, hay uno hay una excepción, y ahora comentaremos sí, sí. uno que es el, el dominio de Milchisedec que sí está reconocido por, por si Centro África, bueno, el hecho es que no es normal eso, es decir, son países que no tienen ningún tipo de reconocimiento son reinos, son principados, dominios repúblicas, que es verdad, que tienen sus reyes tienen sus cónsules, embajadores, sus sellos sus monedas, sus banderas, sus pasaportes sus matrículas de coches, sus títulos nobiliarios y esto nos da la pista de por qué se generan tantos microestados de estas características. La mayoría son meros juegos lúdicos, que da una clara eh, demostración de la ociosidad que tienen sus creadores, es decir, no tienen más que tiempo y dinero, y entonces pues, se crean un dominio en Internet de estas características, y se inventan pues, toda una constitución, todo una, unos requisitos, una bandera, un himno, unas monedas. En otros casos, sí que hay unas claras intenciones eh, crematísticas, y en algunos casos delictivas, porque el caso de Sinlan es lo curioso. Xinlan, que es esa plataforma que está en el Mar del Norte eh, que ahora se vende por su, en teoría el legítimo propietario, pero hay un gobierno en el exilio de Sinlan. Bueno, pues ese gobierno en el exilio de Sinlan se hizo miles de pasaportes falsos con los cuales traficaron mucha gente y entre ellos, por ejemplo el que mata a, al modisto Versace tenía un pasaporte de Sinlan. Es decir, que hay todo un tejemaneje ahí de trapicheos sucios alrededor de estos microestados que es lo que hace que tenga también una cara oscura pero bueno, después está la otra cara divertida que es la que vamos a comentar ahora donde pues todos estos microestados o micropaíses o naciones virtuales o países maqueta o países online o naciones no reconocidas pues están jugando cada vez más protagonismo porque la gente está buscando su egonación, ego es decir mm. el ser el rey, a, alteza de su propio estado que se ha creado, tenga o no tenga territorio. Jesús está yendo a lo que yo creo que es la parte más importante de la, de la proliferación de los estados dos Eh, inexistentes o de los micropaíses falsos que es, es el ego, el ego y la vanidad de hecho es muy curioso porque ah bueno, eso y la capacidad de ocultación el mimetismo, y la capacidad de esconderte dentro del caos que está siendo internet de cara a lo que es el, el dominio abierto de la, de la información en el mundo, por ejemplo el caso, vamos a empezar por el caso de Seborga, por ejemplo porque sería el primer modelo, modelo de estado o lugar que se existe Seborga Seborga sí, es, es muy curioso, es un pequeño, es una pequeña localidad de hecho es una aldea de 14 kilómetros eh, de cada, cuadrados con unas poquitas tiendas a unos restaurantes que se encuentran en medio de los de los Alpes el caso es que tenía una una iglesia muy bonita del Gótica, bueno, el caso es que estaba, perdón, románica, es decir, en un pueblo pues totalmente abandonado de la mano de Dios y totalmente muerto de asco. El caso es que no, no <ríe> podían soportar la crisis económica y se les ocurrió una cosa muy, o sea, muy si, curiosa. Si nos están escuchando en Seborga ahora mismo. ¿qué? No, pero además han sido los más exitosos de todos y luego veréis porque Bueno, el caso es que el, el principal de Seborga dijo que esto no podía ser y un comerciante de flores, un floricultor de la zona, dijo que la mejor solución era convertirse en un principado y nombraron a un príncipe, a Giorgio I, y a partir de entonces, eso fue en 1995, reciben más de 100.000 visitantes al año. De hecho, eh, emite su propia moneda el, el lugio, que no vale absolutamente nada Bueno, porque... <risa> ya, pero pero Seborga eh, perteneció a algún país en el... Claro, es Italia o sea, Seborga es Italia Sí, sí, bueno, sería como el caso de Alderia, Alderia... Es una, una aldea de 14 claro. kilómetros Exacto, está dentro de Italia. Alderia sería un caso muy parecido Alderia es un, un, un pueblito de Texas Que se declaró Estado soberano independiente hace un, hace un par de años Por supuesto, nadie les ha hecho absolutamente ni caso en Estados Unidos Pero bueno, ellos figuran como Estado independiente Se separaron de la Unión en una votación popular por supuesto de no Pero vamos, Seborga se sigue siendo Sí, Italia. pero fijaros, Sebor, Seborga lo incurioso es que sí, sí, claro que es Italia, pero es que no hacen nada tampoco con ellos, porque no tiene ningún sentido. Es como si mañana Patones de la Sierra en Madrid se declara territorio, por ejemplo, Godo. que yeah, era, yeah, pues, yeah. la historia del no, rey de El rey de Patones. Pues igual. Sí, pero, Entonces, pero, es lo mismo, consola, pero, por ejemplo, Giorgio I. ¿eh? Claro, pero, sí, sí, pero sí, sí. Sebor, eh, Seborga ha logrado el mayor éxito posible dentro de los microestados, aparte del dominio de Melchitesek, que como muy bien ha dicho Jesús, incluso tiene reconocimiento de una nación no muy seria. Pero de la República Centroafricana. Sí, la reconoció. Eh, y bueno, el caso es que ha conseguido un éxito enorme porque Seborga ha conseguido colocarse y colarse en algunas páginas web muy serias y muy sesudas, pues por ejemplo de banderas o de símbolos internacionales, pues se vuelve a colocarse. Es verdad que luego ya se han dado cuenta y algunos han corregido y ya lo ponen como un país ficticio tal, pero mantienen, bueno, durante un tiempo lo logró. Es en decir, fin, ha sido bastante exitoso y desde luego han logrado el objetivo inicial que tenía que era coger a un pueblecito de los Alpes italianos que estaba en una crisis económica profunda, mm. colocarlo en el mapa y hacerlo rico. Bueno, pues ya sabéis que si vais a los Alpes italianos, en un pueblo italiano al pie de las montañas, Se encuentra Giorgio I esperando con, con los brazos abiertos ¿eh? A los cien mil visitantes que reciben al año Desde que son independientes, según ellos Bueno, eh, decía Carlos Este nombre es imposible, Milchichi ¿Cómo? Melchisedec. Ah, Melchisedec El dominio de Melchisedec Sí, este es de los más conocidos junto con el de Sealand Posiblemente sean sí. los dos microestados que más se oye hablar Que más revuelo han generado, ¿no? En parte porque tienen más historia, ¿no? Detrás de sí. el caso de Silam, bueno, después a lo mejor comentamos algo, pero posiblemente sea el más conocido. Vamos con este del dominio de Melchisedec, que además tiene hasta su dominio en Internet, ¿no? Que además es las tres W, .com. O sea, que alguien que quiera más información puede ir ahí. Dice que está exclusivamente reconocido por la República Centroafricana. No sabemos bien por qué. Oscuros intereses, pero nos imaginamos por dónde van los cielos. este país sí que ha reconocido la existencia de... Claro, claro. Pero ahora un poco digo por qué puede ser. Eh, lo crea un personaje curioso, un personaje que se considera un visionario, un profeta, llamado David Corin. Y este hombre, eh, cuando le preguntaron en su momento que, bueno, que dónde está este país, dice que, bueno, que, que él no lo ha visto, pero que le han comentado que está por encima del nivel del mar. Estamos hablando de un lugar indeterminado del Pacífico, ¿no? Con lo cual ya trae esa idea sí, sí. que su propio gobernante no tiene ni idea de dónde puede estar. No, le agradecemos la precisión. No, le, no, le agradecemos. Lo que pasa es que él reivindica el, el honor ¿no? y el prestigio que tiene este dominio de Melchizedek, pues eh, ni más ni menos que en la, en la Biblia. Es decir, él cree que las sagradas escrituras hebreas y las cristianas, así reconoce, sobre estas islas desconocidas y anónimas eh, sobre las que él tiene su legítimo derecho pues es lo que le da un privilegio a tener esa potestad ¿no? el problema no es que eso podría quedar pues como un, una simple anécdota el problema está ...que sus fines no son tan espirituales... ...como sus orígenes... Es decir, ...sus fines sabemos que... ...es la idea de crear embajadores... ...estos embajadores... ...pues también generan unos pasaportes... ...y bueno, para ser súbdito por ejemplo... Del, ...del dominio de Melchiseded... ...tienes derecho a tu pasaporte... ...de hecho hay mucha gente que lo tiene... ...pero ese pasaporte te cuesta 10.000 dólares... ...es decir, si quieres una licencia para establecer un, ban un banco... ...y hacer también tus trapicheos... ...50.000 dólares... ...para montar una empresa de seguros... ...el permiso te vale 1.000 dólares... Y no nos debe sorprender que es un, un país donde se ha apuntado muchísima gente porque es uno de los mejores refugios de impuestos del mundo. Es decir, que se está utilizando precisamente para blanquear dinero. Entonces, claro cuando hay más de 100 diplomáticos reconocidos del dominio de Melchisedec, sí. que tiene más de 300 bancos, es la sede de 300 bancos, pues es lo que nos hace sospechar el por qué la República Centroafricana sí la ha reconocido, porque muchos de esos bancos son de este de este país. Es decir, es un lugar ideal, porque no tiene una existencia territorial, pero sí virtual, es un lugar ideal para hacer este tipo de negocios. Fíjate únicos. que el, el principal problema que está teniendo Melchisedec y que es la causa de que se han iniciado ya algunas causas contra contra Bitcoin, es que entre otras cosas da títulos universitarios Lo cual eh, no tendría importancia si no fuera porque también los da de medicina y cosas así. Entonces, o sea, Tú tienes es el serio? título universitario. Dices, yo soy claro. médico por la universidad es que de, de Merche, Por ejemplo, la prestigiosa, entre comillas, sí la universidad es, de... Sí se considera vale, un acto peligroso. bueno 6.500 inter... dólares que te cuesta el título. No, pero intentan cosas contra él porque la verdad es que algunos de estos países empiezan a ser francamente complicados sobre todo para el tema de blanco de capitales o para el movimiento de, de dinero de manera oculta uh -huh. o transferencias a uh -huh. automáticas. y que tener en cuenta que no es lo mismo, claro, no se puede considerar igual pues el caso de Seborga, por ejemplo, que es una cosa bastante hasta simpática claro, y original ingeniosa turística. para exacto pues bueno como como como se existir existe el principal armagnac en Francia claro. que es falso o Riach en Inglaterra que no existe o la en Ohio o Ratiestam también en Ohio Justin Towns en Montana o en Punto Claro en Guayana hay un montón de esos que están que son cosas prácticamente hechas o creadas para traer el turismo y más o menos hasta divertidas o hasta simpáticas pero hay otros que no principalmente si queremos detectar a los que no son así son los que carecen de una base de territorial sólida y no son de broma por ejemplo Varganland es un país de broma Varganland es un país que se supone que está formado por los espacios que hay entre las líneas delimitadoras de todos los demás bueno pues eso está claro que es, de, es un chiste ¿no? muy parecido sería el Galán que es lo mismo pero en las líneas solamente sin embargo hay otros como como Alpistia o Atlán o Librama o Mingovia que lo que ocultan básicamente son tramas financieras principalmente son temas de, de seguros, de bancos, de falsos títulos que además a mucha gente le llegará a internet por ejemplo porque es, está dentro del spam internacional hay una serie cuando, de cuatro o cinco categorías pues no sé, sexo, relojes, viagras y medicinas y luego siempre, siempre la oferta de títulos universitarios bueno pues algunos de estos países eh, ficticios y inexistentes están implicados en redes de fraude de este tipo donde además cobran mucho dinero por pedirte los títulos pasaportes sí, o sí. Eh, nobleza no, por no, ejemplo lo, lo que más se eh, ambiciona efectivamente son los pasaportes verdad claro. eh, que eso te abre muchas puertas uh -huh. y los títulos universitarios que supongo que a alguien le, también le, le gusta tener sí sí no sirve claro. para nada pero bueno en, no es así, Xilin, para resumir nació como plataforma defensiva no sí, sí claro, la pues, de, claro claro claro sí sí lo de Silan es verdad que tiene una historia una historia real no hasta que llega un momento pues que es comprado por alguien que rápidamente se nombra el príncipe, ¿no? Uh -huh. Y era Roy Bates. Entonces la familia Bates es la que ha generado un poco todo ese, ese tinglado ¿no? alrededor de, de Silan, hasta uh -huh. el punto de que su heredero el príncipe Michael de Silan, es el que ha decidido vender este minúsculo país ya digo país siempre entre comillas porque no está reconocido pero previamente por la cantidad de, de líos que se han generado ahí, con ese gobierno en el exilio por cierto que estaban implicados incluso algún guardia civil español, también en este tipo de pasaportes uh -huh. falsos, es decir... Pero esto fue en los, en los años eh, 40, ¿no? Una, era un sistema de baterías antiaéreas Eso que... es cuando lo construyen, lo que los británicos lo abandonaron después de la guerra sí, mundial, sí. quedó sí. abandonado no servía para nada. ¿Y quién se apropió de, de... De, de ello, alguien, es... algún comandante de, de la plataforma, ¿no? No, no, no, no fue, años, fue <risa> años después, estaba ah. totalmente abandonada además estaba en rumbroso y no usaba para nada, porque <risa> ni siquiera se utilizaba como, como punto de apoyo, de, no había tampoco tráfico, en la, hay un intenso tráfico comercial en la zona, pero no tenía mayor interés, pero es que este, este tipo de que ha sido Jesús descubrió que se encontraba en aguas internacionales. Y que aunque los británicos lo habían construido durante sí, la no guerra... Estaba para... más allá del límite de las tres Exacto. millas, que más o menos... Y que por lo tanto, él quería o, o intentaba eh, demostrar que al estar en aguas internacionales y, y tener población de carácter estable, esa población podía convertirse en Estado. Y lo invadió. Exacto. Y lo invadió, sí. Lo invadió, en invadió. septiembre de 1967, bueno, pues este, este hombre, que era un es mayor del ejército británico, uh -huh. Roy Bates, pues establece con su familia. <ríe> pero se establece que hay que tener ganas de establecerse allí, porque es un lugar inhóspito, Es un lugar ahí totalmente desaconsejable para vivir, con, con muchos vientos, mucho ruido, mucho oleaje, pero bueno, no deja de ser un lugar Oye, que... pero que bien quiera lo... decir, querida familia, os ofrezco un país. Sí, exacto, y entonces se proclama, lo proclama como su propiedad, se adjudica a sí mismo el título de, de príncipe, es decir, su alteza real, el príncipe rey de Silán, así se llama, y empezó a introducir mejoras en su país, vamos, mejoras en su país, que es mejoras Me en la plataforma esta es... de hormigón, claro mejoró las carreteras crea una constitución se crea eh, su bandera rebajó los impuestos se, se bajan los impuestos a su familia y les dará menos propina a <risa> eso seguro eh, nada se $1> dice, $1> dólares. a partir de ahora bajan los impuestos claro o sea que te que bueno crea eso que en principio pues es muy divertido es muy graciosilla la cosa pero que va pasando el tiempo y cuando pasa el tiempo al final concede pasaportes a personas que apoyaron a es decir, todos aquellos que se sintió un poco agradecido porque de alguna forma querían ese reconocimiento legal de, de su minúsculo país pues empieza a crear pasaportes, ahí es cuando la lía es decir, esos pasaportes empiezan a ver que eso genera una serie de beneficios y eh, en 1978 un grupo de empresarios alemanes y holandeses llegan a la isla para ni más ni menos que secuestrar al, hij al hijo del príncipe Roy o sea que fomentaron un, un golpe de estado una especie de golpe de estado, <risa> al final es liberado Bueno, con unos helicópteros. Sí, este sí, sí. tipo de películas. Es que esto lo cuentas y dices, sí, es verdad que parece que es una novela de ficción, pero es que es de películas. O sea, secuestran hasta el hijo de, del príncipe, ¿no? Bueno, al final eh, todo llega un poco a, a su cauce hasta que se crea este gobierno en el exilio, donde ya digo que está implicado por bastantes personas, entre ellos eh, algún guardia civil español y eh, lo más sorprendente lo más eh, espectacular y bueno, lo más polémico del Principado de Silán es cuando asesinan al modisto Gianni Versace y se dan cuenta que el asesino tiene un pasaporte de, de, Silán. de Silán entonces bueno, sí. es cuando empiezan a tirar un poco de la trama y eh, se dan cuenta de que hay una gran cantidad de pasaportes ilegales en circulación hasta 150.000 pasaportes entonces lo que hace la familia Bate es que en 1997 revoca todos los pasaportes, incluso los que ellos habían emitido y el siguiente paso es vender ahora esta isla, vamos esta aísla, esta especie de, de, microestado, ¿no? que es una plataforma de, de hierro y hormigón, porque los problemas que le están dando pues no les compensa, claro, no les compensa, pero fíjate a cuánto lo venden, a setecientos cincuenta millones de Ahora, dólares. Ahora lo que sí que, que pasa, vale de dólares, claro. De, bueno de, de euros en ah, principio, de, lo que pasa es que eh, es a la baja eh, o sea es, <risa> O sea, yo negociar? estuve hablando, sí, porque es una inmobiliaria española la que lo vende, es una inmobiliaria granadina, entonces yo estuve hablando <risa> precisamente con el gerente te digo, Hombre, digo, esto no será de chiste, ¿no? Dice, no, no, no, me confirmó que era verdad, que no lo podían vender, porque ellos tampoco son los propietarios legales, no tienen los títulos, que en todo caso sería una cesión de propiedad, pero que, bueno, que es una cantidad a la baja y que se puede regatear. <risa> Así que si alguien está animado... Pero es, lo que pasa es que sí le han abierto un camino a algo bastante interesante, que, que sería, además que se empieza a apuntar ya como el verdadero futuro, de los, estados, eh, de los estados irreales Que es el que intentan convertirse Algunos de ellos en un estado de verdad mm, Hay un caso muy curioso Ahora mismo en, en promoción En el Caribe promoción es un... <risa> Está sí, en promoción del Caribe porque sí, es una sí, construcción sí, inmobiliaria sí, sí, sobre sí, unos sí. callos bueno hay, sí, hay varias zonas de callos en el, bueno de uy, sí. de callos de varias zonas de, de tierra que realmente bueno no son islas pero son bajíos que no llegan a convertirse en isla pero que sí tienen la suficiente poca profundidad como para sentar plataformas o eh, pilones de, or, de hormigón que permitan una construcción encima sí. pues bueno hay un grupo de millonarios eh, norteamericanos que están intentando construir una nación a la que van a llamar Atlántida que quieren construir sobre el propio mar oh. Caribe sí, sí, entonces sí. como se hayan Nacionales una vez que tenga hemos una nación grande quieren crear pues son varias varios centenares de personas y lo que va a hacer de hecho es una gigantesca urbanización además adaptada para los huracanes para las para las olas o para los cambios del tiempo y luego en esa gigantesca urbanización con una eh, sólida estructura crear un estado pero es que hay algo más que es la posibilidad de una isla flotante como Eso la es. historia de, de Julio Verne sí, Entonces, sí, sí. ahora hay un proyecto francés que en principio empezó por una Naviera que lo que pretende es construir una ciudad flotante Es una especie de gigantesco barco capaz de desplazarse a lo largo del mundo. Esto es curioso porque tiene implicaciones de mucho tipo. Desde el, desde el proyecto norteamericano Islas en Movimiento para, para la Defensa del Siglo XXI avanzada, es decir, la eliminación de las bases en los países en tierra para aislarte en lugares autónomos a lo largo del mundo que pudieran navegar y colocarse donde quisieran, hasta este intento tan curioso de crear realmente la Fridonia famosa del siglo XVIII, no la de Grucho Marx, sino la del siglo XVIII de los, de los intentos de, de crear una especie de reino utópico en el Índico, en concreto en Madagascar, que el, el, el concepto es el mismo, es decir, tú haces un estado, te lo fabricas a medida y lo conviertes en, en tu reino, en tu nación, una vez que tienes población suficiente y capacidad para ejercerlo de manera internacional. Sí, señor. La verdad es que esto va a ser de curioso en el futuro, sí. porque imaginaos, en el caso de lo que se pretende hacer en Atlántida, Atlántida, Atlantia, no me acuerdo cómo lo quieren llamar ahora mismo, Atlantis, lo que buscan básicamente es un paraíso de ricos, un lugar aislado del mundo, donde no tengas contacto con nada de alrededor. Y nadie les pueda tocar Exacto. las cuentas. Claro. las cuentas. Bueno, el caso es que vemos, vemos gracias a este monográfico, que hay muchísimos microestados. ¿eh? Hay muchísimos, de hecho hay uno que ya quisieron poner ese nombre, de Nueva Atlántida, y ¿Sabéis quién es el que creó este microestado? Ni sí. más ni menos que un hermano de Hemingway. El hermano menor de Ernest Hemingway, llamado Lester Hemingway, en los años 60, finales de los años 60 ya intentó crear su propio estado, que le llamó así New Atlantis, la Nueva Atlántida, yo creo que se inspiró en, en la obra de Francis Bacon, que se titula así, donde él generó toda una utopía, como bien sabéis, en esta, en esta obra, y bueno, él hizo un proyecto de micronación, una pequeña plataforma de madera en las aguas internacionales de la costa oeste de Jamaica, la llama así, eh, Nueva Atlántida, Y, bueno, era una barcaza, no era más, o sea, era una barcaza sí, donde bueno. puso ahí su bandera y dijo, este es mi estado, este ¿no? Este es mi estado. De hecho, Hemingway fue ciudadano honorario, fue presidente, pero eh, la estructura fue dañada, dañada por las tormentas. Bueno, era un, un lugar pues, muy inestable y acabó siendo objeto de pillaje por pescadores mexicanos, hasta el punto de que en 1973 Hemingway informó que había abandonado Nueva Atlántida, para promocionar otra plataforma ahora mucho más grande que no sea una simple barcaza cerca de las Bahamas y el nuevo país lo llamó Tierra del Mar tampoco tuvo ningún éxito pero bueno hasta gente más o menos pero ahora queda... eh, las bases por ejemplo dentro de los treinta y estados inexistentes que yo tengo vamos a ver en mi lista ¿Eh? hay dos que son exactamente ¿Eh? así que son Abaco en Bahamas y Crowes Pass en Jamaica que son micro islas que bueno que alguien las declara independientes situadas en los límites del, del área de soberanía tradicional son lugares que hay miles de islas donde es muy difícil tampoco, si tú tampoco llamas la atención demasiado, y lo utilizas con estos fines, pues, pues acabas acabas acaban apareciendo micropaisitos de este tipo uh -huh. la verdad es que algunos de los emporios turísticos del mundo, aunque sostengan soberanía reconocida, no sean tan problemáticos por ejemplo San Bartolomé, que es una de las islas sí. de hiperlujo Preciosa. De, del mundo dividida sí, sí. entre Holanda y Francia sí, sí. pues bueno, pues realmente no deja de ser eso una pequeña roca la que llevar hasta el agua uh -huh. Bueno, pues eh, ya sabéis que más o menos tenemos 202 países eh oficiales si, si no se ha identificado alguien esta semana pasada <risa> porque llevamos un ritmo, bueno, sí pues, ha crecido sí. muchísimo, ¿eh? sí, sí. Y además ha crecido todo así en microislas. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, tenemos unos 202 y 34, 34 que no existen. Que no existen. De <risa> los cuales seis de ellos ni siquiera tienen tierra reconocida, es decir, sí, no sí. se ubican en un lugar geográfico. Por ejemplo, uno de ellos, te lo digo porque sé que si se quieres ser caballero del orden del Imperio británico como alternativa no está mal. Solo y es eso, que señor el reino <risa> <risa> el reino de Landret eh, tiene disponible actualmente, pues bueno, el puesto de monarca Dice en Internet, en su página, que está disponible para el primer, el primer solicitante cualificado. Que no se sabe muy bien qué consiste, pero supongo que es en la pasta. Sí, es el reino de... Landret Que, por si sí lo sabes, dice también en Internet que no tiene ciudadanos. Pero tiene un jefe de Estado, un que esté vacante, una constitución y un gobierno. Lo único que no tiene es tierra. Y si no, en la República de Lomar. En la República de Lomar, sí. que... Eh que es una república que por no tener no tiene ni presidente dice que el cual será elegido democráticamente cuando la población supere los 20.000 habitantes ahora tiene unos 15.000 así que cuando tenga 20.000 harán un sufragio y ¿Sí, a ver qué pasa de esperanzas... ¿de Lomar? por pues, si me interesa esa ¿la de Lomar? Sí. bueno, esa sí que es virtual esa no tiene territorio no tiene territorio alguno ni ganas de tenerlo es bueno, como pero dicen como que eso, casi unos 13.000 habitantes de momento de 80 países distintos inscritos sí. bueno, pues acójase cada uno lo que más le convenga Eh, tanto a los victicios como a los que ya existen eh, porque también algunos de los que existen sí, también son de chiste sí, sí, sí y otros vamos camino de ello bueno algunos incluso reconocen a los que no existen imagínate cómo sí, están, sí. ¿eh? bueno ¿De toma eh, Carlos para ti esta patente de corso del reino de Mingovia qué bien gracias eh, ya puedes ya ir puedo, ya, ello, puedo ¿eh? ya me sentía llamar como pirata pero bueno, esto es otra cosa toma, ya estoy corso. oficializado eh, ya puedes ya puedes acometer eh, uh -huh. barcos uh -huh. enemigos y para ti Jesús ver, eh, te vamos a dar eh, como miembro que eres <ríe> gran miedo. A, ver, a ver, sorpréndeme Te voy a dar un título Un título de, de monarca ¿eh? de, Del reino de los eunucos Esto es una maravilla Aquí puedes tocar la flauta sin ningún problema Ya, pero si la no flauta no me interesa